A toda esa gente que está en el chat, recuerde que si usted nos quiere sintonizar, lo puede hacer directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion. Simplemente entre a metalpr.com y ahí está la barra, le da play y podrá escuchar la programación. Si usted tiene la aplicación de TuneIn, puede buscarnos a través de metalpr.com. Y ahí nos va a encontrar y podrá disfrutar del de programa. También puede hacerlo directamente a través de la página de avanzadametálica.net, que también estamos retransmitiendo o, o transmitiendo simultáneamente con ellos、eh, durante la noche de hoy. Eh, recuerde que si usted quiere participar del chat en vivo que tenemos aquí en Heavy Metal Mansion, simplemente tiene que entrar a metalpr.com, diagonal en vivo, y ahí le saldrá una pequeña cajita para que usted ponga su nickname y automáticamente podrá entrar a la plataforma y formar parte del grupo de muchachos que está ahí、eh, disfrutando. y Comentando、eh, durante la programación, ¿ok? Bien, como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, tenemos una cita con nada más y nada menos que con el metal pesado en Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy tenemos un programazo como todos los domingos y hoy estamos bastante f u e g o z o y bastante furioso. Hoy、eh, venimos con mucha energía después de haber estado en este fin de semana largo de Día de Acción de Gracia. Pues venimos con mucha energía y muchas cosas、eh, nuevas, algunas cosas clásicas. pero hoy tenemos un programazo. Además de、eh, la transmisión de esta noche, también tenemos un grupo de、eh, emisoras hermanas que、eh, retransmiten el programa Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana desde diferentes países, diferentes días, diferentes horas. Entre estas、eh, emisoras está c e s a r Radio Rock.com que transmite todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. Tenemos a、eh, la gente de El Túnel.co que transmiten todos los domingos a las 8 de la noche desde Colombia. Asalto Mata Radio Rock.com que transmite todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. A metalcorrosivo.com que transmite todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. A frecuencia online radio.com que transmite todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. La g e NTD e e c e s a r Radio Rock a través de su emisora The Classic transmiten todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. A Radio Enigma transmite todos los miércoles a las 13、eh, horas desde Chile. A Rock Total Radio transmite todos los miércoles a las 8 de la noche desde Perú. Y a la gente de Espectro FM 98.9 que transmite todos los viernes a las 10 de la mañana desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras afiliadas hermanas que se encargan de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show desde sus países, diferentes días de la semana, diferentes horas por diferentes、eh, emisoras. Si usted、eh, tiene alguna duda o quiere saber、eh, cuándo van a retransmitir en algún país o algún lugar cerca de usted, puede entrar a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment. Y ahí nosotros tenemos posteado toda la agenda y el calendario de las retransmisiones del programa durante la semana. ok Así que habiendo dicho esto, vamos a dar paso a lo que nos corresponde, que es para lo que ustedes nos han sintonizado. Y es para disfrutar y poder compartir de eso que nos hace mover los corazones y que nos apasiona desde que éramos chamaquitos. Y estamos hablando del metal pesado. Y ya comenzamos, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y comenzamos con nada más y nada menos que con la banda británica Onslaught. Onslaught、eh, lanza en el año en este año 2020 un álbum bajo el nombre de Generation Antichrist. Y de ese álbum, pues estábamos escuchando precisamente el tema del disco Generation a n t i c h r i s t Este disco a mí me parece que es un disco espectacularmente brutal.、Eh, es uno de los discos con más furia, y más agresividad y más violencia en la música que yo he escuchado este año. De hecho. Lo tengo en el listado de los primeros 10 álbumes del 2020. q u Eso e es algo que vamos a estar compartiendo con ustedes en el último programa del año que vayamos a hacer. l o lo que vamos a hacer es que vamos a estar solando lo que a nuestro juicio es、eh, los, discos, los mejores discos de heavy metal del de 2020. Y definitivamente, Generation Antichrist de Onslaught está en ese listado. Así que comenzamos con Furia, comenzamos con Fuego y comenzamos con o n s l a u g h t Si usted no ha escuchado este disco, tiene que escucharlo. Si usted es un amante del trash metal, de la música agresiva y violenta, tiene que escuchar Generation Antichrist. Bien, así que habiendo dicho esto, vámonos con r a p i d i t o con lo que nos toca, nuestra primera intervención, y nos vamos a ir con dos cumpleañeros. Nos vamos a ir con dos cumpleañeros que son de los años 80 y que durante esta semana han estado cumpliendo aniversario de algunos álbumes、eh, que han lanzado. Y vamos a comenzar con una banda que fue bastante eh, eh, aclamada en los años 80 y que esta semana,、eh, uno de sus álbumes en vivo, ha estado cumpliendo 33 aniversarios. Un día como hoy en 1987, la banda Wasp lanza al mercado su álbum Live in the r o a d Y este álbum está cumpliendo 33 aniversario. Y nos vamos a ir con Blacky l a w l e s s y su gente de Wasp. Esto es Love Machine.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 Para retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana, desde diferentes países, diferentes días, diferentes horas. Si usted quiere saber de cuándo se va a transmitir, donde usted vive o cerca donde usted pueda sintonizar, entre a nuestra página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment. Ahí tenemos un calendario con una agenda. Donde aparecen todas las direcciones, los países, las horas donde se va a retransmitir Heavy Metal Bunker durante la semana. Así que si usted también quiere、eh, compartir con nosotros esta noche en el chat de Heavy Metal Mansion, simplemente entre a metalpr.com diagonal en vivo y ahí podrá entrar y compartir con los muchachos que están allá en el chat. Bien. Muy bien, mi gente, hoy esta noche comenzamos con Candela Fuegosa. Comenzamos con mucha violencia y agresividad musical en nuestro despegue de la noche. Y lo comenzamos haciendo con la banda Onslaught. De su más reciente álbum del 2020, Generation Antichrist, estábamos escuchando precisamente el tema Generation Antichrist. Después de nuestra primera intervención, nos fuimos con una banda ochentosa que fue bastante aclamada y muy querida durante esa época, y que esta semana ha estado cumpliendo 33 aniversario de uno de sus álbumes en vivo. Estamos hablando de la banda Wasp, que en 1987 lanzaron su álbum Live in the Row, y de ese álbum en vivo. Estábamos escuchando el tema Love Machine, que es uno de los temas、eh, que se convirtieron en éxito desde el primer álbum Was. Entonces estábamos compartiendo con ustedes este tema en vivo que está de celebración y aniversario. Pero Was no es el único que ha estado de aniversario esta semana. También estaba nuestra banda、eh, británica que es muy aclamada, no solamente en los 70, sino que al día de hoy sigue siendo una de las bandas、eh, con mayor adepto y quizás una de las bandas que más lejos ha llegado en esto de la comercialización del heavy metal. Y estamos hablando de Iron Maiden. Iron Maiden en 1994 lanza un álbum en vivo que se llama Made in England. Y Made in England está de celebración cumpliendo 26 aniversario esta semana. Y de ese álbum Made in England estábamos escuchando el tema The Prisoner. Un temazo que a mí me encanta. Que es original del álbum Peace of Mind. Pero que en vivo le queda súper, súper bien. Made in England es un, es un álbum. Muy bueno, el set dice es espectacular. Sin embargo, no es uno de esos álbumes de los que la gente habla mucho. La gente habla bastante de Life After d e a t h claro está. El Life After Dead t、pues, quizás es considerado, si no el mejor, uno de los mejores、eh, álbumes en vivo que se ha hecho en el heavy metal en la historia. Entonces,、eh, Iron Maiden ha hecho varios, muchos discos en, en vivo y Made in England para mí es un muy muy buen、eh, álbum en vivo. Tiene muy buen sonido, la producción es muy buena, el setlist es excelente. Así que eso estábamos compartiendo con ustedes de Iron Maiden, Made in England, que está de 26 aniversario. Bien, pero vámonos. Vamos a continuar con lo que nos queda y nos vamos a ir. Ahora con algo un poquito más fuerte, algo con un poquito más de músculo y vámonos con la banda Anihilator. Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Ajá, mi gente, estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion, MetalPR.com y simultáneamente con Avanzadametallica.net. Bien, mi gente, en esta、eh, intervención que tuvimos, pues nos fuimos con los canadienses Annihilator de su clasiquísimo álbum. Alice in Hell, que fue lanzado en 1989, estábamos escuchando el tema Alison Hell, un temazo que son de estos temas que son como un sello, verdad, que es que los identifica y donde quiera que se habla de Annie Leitor, pues se tiene que hablar del álbum Alice in Hell, un temazo que queríamos compartir con ustedes. Después nos fuimos con los alemanes Running Wild. Running Wild de su álbum Gates of p u r g a t o r y de 1984. Estábamos escuchando el tema Victim of State Power. Que、eh, dicho sea de paso, este podríamos considerarlo como que es su álbum eh, debut. Eh, porque aunque sí es cierto. Que desde el 81、eh, Running Wild estuvo lanzando un sinnúmero de demos, split y cosas, y hasta un EP que lanzaron en el 84. Su primer álbum de larga duración, como tal,、pues、fue el Gates of Pulgatory, que fue en 1984. Un extraordinario álbum de una extraordinaria banda que no se ha detenido. Y que al día de hoy sigue haciendo extraordinaria música. Así que ahí teníamos de Canadá a Ninja g t o r y de Alemania teníamos a Running Wild. Pero vamos a movernos para Latinoamérica y vámonos con algo de metal en castellano y nos vamos para nuestros hermanos de México. Vámonos con una banda que este año, en el 2020, lanzaron un álbum espectacular y que me parece que es justo y necesario que compartamos con ustedes su música. Vámonos del álbum Imperio del 2020. Esto es Desde México, ¡Agora!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 Yes, people, we are back. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Les saluda su amigo Dark Neruda. Si estamos compartiendo lo mejor del heavy metal, eso que estábamos escuchando, pues nos fuimos un ratito para lo que es el metal en castellano. Y comenzamos nuestra intervención con una banda de México que en el 2020 lanzó un álbum de nombre Imperio, que me parece que es un extraordinario álbum. Un disco muy, muy bueno, con sus vices de、eh, heavy metal tradicional, pero también con un saborcito power metal y algo un poquito progresivo. Entonces es como que esta mezcla donde no hay mucho de nada, pero todo está un poco acomodado y me gusta, me gusta bastante.、Eh, de ese álbum Imperio estábamos escuchando el tema En nombre de la destrucción.、Eh, así que si usted es de los que le gusta escuchar、eh, y patrocinar lo que es el metal en castellano, pues no puede dejar pasar. A la banda Agora, que es de México y que acaba de lanzar este estupendo álbum. Después nos quedamos en el metal en castellano, pero nos fuimos para Argentina. Che, vive. Vamos a escuchar entonces una extraordinaria banda que se llama Acerot. De su álbum Más allá del caos, que fue lanzado en, mil no, en el 2018. Pues precisamente estábamos escuchando el tema Más allá del caos. Este es un disco que me gusta bastante, es un disco con bastante fuerza, también con un saborcito power metal y algo de, pro,、eh, de progresión, pero, pero nada en, en exceso. Y entonces me gusta mucho cómo han acomodado y cómo interpretan. Eh, dicho sea de paso, esta semana pues、eh, salió un comunicado de Azeroth de que ya、eh, tienen un álbum grabado y que probablemente va a estar saliendo a principios del 2021. Así que enhorabuena para Azeroth, esperaremos e s e disco con muchas ansias para escuchar a ver qué nos traen nuevo los muchachos argentinos. Así que enhorabuena, estábamos escuchando este bloquecito de música、eh, de metal en castellano. Bien, vámonos ahora con algo nuevo, algo que acabó de salir esta semana. Precisamente e l programa pasado estuvimos hablando de esta banda y escuchamos algo de, de esta banda. Y estamos hablando de la banda alemana Sodom. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de esta confusión que nos creó、eh, todos estos anuncios y estos、eh, release que había estado haciendo Sodom. ¿verdad? Y estuvimos hablando de que el año pasado, pues Sodom anunció que iban a lanzar、eh, un álbum con el nombre de Generation 19. Pero.、Eh, Lo que hicieron fue que lanzaron un EP en el 2019 que llevaba el nombre de Out of the Frontline Trench. Y después, en el 2020, pues lanzaron otro EP que eso fue tan reciente como la semana pasada, bajo el nombre de A Handful of Bullets. Y la gente se quedó esperando, ¿verdad? De, de oye, tanto EP, ¿qué va a pasar con, con el álbum? ¿verdad? Una de las cosas que comentábamos la semana pasada. Es que se teorizaba de que probablemente lo que hicieron fue que hicieron un split del disco, lo dividieron en dos para poder moverlo más fácil por toda esta cuestión de la pandemia, que era más fácil mover dos EP que mover un, un álbum completo. Pero no, nuestra teoría se cayó cuando tan pronto lanzaron el EP y ya como a los dos o tres días lanzan la noticia de que viene el álbum Generation 19. Y de hecho llegó, de hecho llegó y salió esta semana. Eh, lo más reciente de la banda alemana Sodom、eh, de su álbum Generation 19. Así que vamos a escuchar algo de lo más reciente de una de las bandas de trash metal alemanas más importantes y que es parte del Teutonic Four Sodom y el tema t h e Sumanize. r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 Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas para todos ustedes para poder compartir un poco de eso que nos apasiona tanto que le llamamos heavy metal. Esa pasada intervención que tuvimos la comenzamos con la banda alemana Sodom. Sodom acaba de lanzar un álbum bajo el nombre de Generation 19、eh, y me parece que es un disco bueno, bueno, bueno. Es un disco bastante agresivo, bastante furioso.、Eh, me encanta la ejecución, el sonido, la, la producción. Se escucha muy, muy bien. Me gusta mucho este disco.、Eh, este disco tiene cuenta con 12 temas. De esos 12 temas, Cuatro de ellos aparecen entre los dos IP del 19 y del, y del 20.、Eh, Los otros ocho temas, pues son temas que no aparecen en ninguno de los dos e p Y digo esto por la confusión de que pensábamos que el álbum iba a estar compuesto por las canciones de los dos e p、eh, Pero no, no, solamente hay cuatro canciones que aparecen en los e p y en el disco simultáneamente. Desconozco si, si son versiones diferentes o si hay algún, alguna diferencia entre las canciones. Lo que sí sé Es que、eh, hay cuatro canciones que aparecen en los EP del 2019 y 2020, pero hay ocho temas que son inéditos exclusivos del Generation 19.、Eh, así que es un buen álbum. Si usted es un fanático del trash, imposible que usted no tenga este álbum en su colección. ¿okay? Muy bien, lo próximo que、eh, teníamos era nada más y nada menos que la banda newyorkina Nuclear Assault. Nuclear Assault lanza en 1989 un extraordinario álbum que se llama Handle with Care. De ese álbum, Handle with Care, estábamos escuchando el tema i n a t h i r d Hell. Nuclear Assault, que es una、eh, banda que comienza bien temprano, en los años 80, específicamente en 1984. Ha tenido sus.、Eh, se han detenido en algunas ocasiones y después han regresado. Ha habido cambios en su alineación. Pero、eh, continúan activos. Lo que sí es que hace mucho, mucho tiempo que Nuclear Assault no nos lanza un álbum de larga duración. Su último álbum de larga duración fue en el 2005 que llevaba por nombre Third World Genocide. Desde el 2005, pues básicamente lo que se han dedicado es a lanzar singles, algunos EP y muchos discos en vivo. Muchos discos en vivo. Ellos、eh, tienen muchísimos. De hecho, en el 2016 lanzaron un sinnúmero de, de álbumes en vivo.、Eh, su último EP fue en el 2015、eh, bajo el nombre de p o u n d e r Así que...、Eh, No, no tenemos muchas cosas nuevas de Nuclear Assault, pero sí sabemos que desde su primer álbum en el 1986 estuvieron haciendo extraordinaria música y siguen activo en vivo. Así que ahí teníamos a Nuclear Assault de su álbum Handle with Care. Bien, vámonos entonces con nuestra próxima intervención y esta vez lo vamos a comenzar con una banda. Eh, que es parte de este movimiento del New、eh, Wave of Traditional Heavy Metal, que son bandas、eh, de la nueva generación que están tocando música de heavy metal tradicional en todas sus denominaciones, pero encajonadas en lo que se conoce como el Traditional Heavy Metal. Esta banda lleva por nombre Holy Grail. Esto es una banda de Pasadena, California. Y tocan un heavy metal con un saborcito a power, pero que están ahí más o menos. Ellos comienzan en el 2008 y no es hasta el 2010 que lanzan su primer álbum de nombre Crisis i n Utopia. Después de eso, grabaron un álbum en el 2013 bajo el nombre de Ride the World. Y su más reciente álbum fue en el 2016 Time of Pride and Peril. Del Time of f r e and Peril, vámonos con Holy Grail. Y este tema se llama Crystal King. Del metal en Puerto Rico, puro metal desde el 2001, reconocida mundialmente: metalpr.com Heavy Metal m a n s g e r Yes, yes, yes, we are back people Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show Esta intervención que estábamos escuchando ahora la comenzamos con la banda californiana Holy Grail Holy Grail que es parte de lo que es el nuevo movimiento del de Heavy Metal tradicional Estábamos escuchando su más reciente álbum que fue en el 2016, que、eh, fue lanzado bajo el nombre de Time and p r i m e and Peril. Y el tema que estábamos escuchando era Crystal King. Una muy, muy buena banda. En vivo suenan súper, súper bien. Yo tuve la oportunidad de poder verlos en vivo y de verdad que en vivo suenan extraordinariamente bien. Ya hace cuatro años que lanzaron su, más,、eh, su último、eh, álbum. Vamos a ver. No he escuchado nada de que viene álbum en camino, ¿verdad? Pero sí sabemos que, bueno, activo, entre comillas, ¿no? Pero, porque pues, los conciertos están detenidos, pero sí aparecen ellos como que, como que continúan activos. Así que vamos a ver qué nos trae Holy Grail para el próximo año. Lo próximo que teníamos era la banda española t a n o Romano. t a n o Romano lanza un extraordinario álbum en el 2020 que lleva por nombre Liberarse y Existir. De ese álbum estábamos compartiendo el tema Otro Infierno Más. Un temazo bueno, bueno, bueno. t a n o Romano, pues siempre ha hecho muy buena música. Han tenido su cambio en su alineación. Más sin embargo, eso pues no ha hecho desmerecer、eh, la calidad de la música que han hecho. Así que me gusta bastante Thanos Romano. Y de ese álbum del 2020, Pues estábamos compartiendo uno de sus temas. ¿okay? Bien, vámonos con lo próximo y nos vamos a ir con otro cumpleañero. Eh, y este cumpleañero, pues es un cumpleañero que es bastante querido, o fue bastante querido. Estamos hablando de la banda Motorhead. Motorhead en 1993 lanza su álbum Bastard. Este álbum esta semana ha estado cumpliendo 27 aniversario de haber sido lanzado al mercado. Así que vámonos, vámonos con Lemmy k i l m i s t e r y Mode Ahead de su álbum b a s t a r d de 1993, Death or Glory. Texas, todos los jueves a las 10 de la noche, escuchas clásicos del heavy Metal a través de AC Rock y de la nueva generación, noticias, comentarios, reseñas, m e j c a o en español, todos los jueves a las 10 de la noche, por AC Rock Radio. Por aquí, por aquí es, por aquí es que está Heavy Metal Bunker Radio Show. A través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com, su cita semanal los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, para poder disfrutar de lo que tanto le apasiona, la música que hace mover sus corazones, que es el Heavy Metal. Así que aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando. Pues eran a d a más y nada menos que Lemmy Me k i l m i s t e r y Motorhead. Motorhead, que en 1993 lanza su álbum b a s t a r d y que esta semana ha estado cumpliendo 27 aniversario. De su disco b a s t a r d estábamos escuchando el tema Death or Glory. Un temazo de un disco. Una persona, una estrella de Ultimate Rockstar, muy querido Lemmy k i l m i s t e r Muy bien, lo próximo que estábamos escuchando después de、eh, Motorhead era la banda de Portugal Midnight Priest. Midnight Priest también es otra banda que es parte de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal. Midnight Priest surge en el 2008. En el 2000 no es hasta el 2011 que logran grabar su primer álbum de larga duración bajo el nombre de Midnight Priest. Ya en 2014 lanzan su segundo álbum bajo el nombre de Midnight Steel y en el 2019 lanzaron un álbum espectacular bajo el nombre de Aggressive Hunting. Pues precisamente de ese álbum Aggressive Hunting del 2019, estábamos escuchando el tema Black Leather. Midnight Freeze suena súper, súper bien.、Eh, los tres álbumes suenan bien, pero este último、eh, tiene una calidad de producción muy superior a los primeros. Aparte de que los temas son buenísimos. Así que, si usted es de los que. Eh, patrocina y le gusta fomentar lo que es el desarrollo de las bandas de la nueva generación, que al fin y al cabo serán las bandas que lleven la antorcha y la batuta del Heavy m e t a l cuando todas nuestras estrellas y nuestros iconos desaparezcan. Pues Midnight Priest es una banda que usted tiene que darle taller y tiene que darle oído porque son espectaculares. Muy bien, mi gente. Bueno. Mi relojito de arena me dice que mi tiempo en Heavy Metal Bunker ya se nos está acabando. Ya no me queda mucho tiempo y esos 120 minutos que me concede Heavy Metal Mansion pues ya se están agotando. Pero no se preocupe porque el próximo domingo regresamos.、El、próximo domingo regresamos con más Heavy Metal para compartir con usted. Desde las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. No se olvide también que todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, este servidor Dark Nerudas está en AZ r o c k con AZ Loud. 60 minutos de h e a v y Metal y Hard Rock para usted que es amante y que quiere comenzar el fin de semana con buena música. Nosotros、eh, terminamos por hoy.、Eh, cuídese mucho, como siempre le he dicho, la pandemia no ha terminado. Protéjase usted, proteja a su familia. Cuídense mucho, mucha precaución y mucha protección. Yo me despido hasta la semana que viene, pero no me quiero ir sin dejarlos con otro cumpleañero que es muy, muy especial. Estamos hablando de un álbum que salió en 1982. Y que es uno de los se considera c o mejores o uno d los m e álbumes en vivo que ha salido en la carrera de este señor. Estamos hablando de a z y Asborn, u e de su álbum Speak of the Devil, que fue lanzado en 1982 y que esta semana está en su 38 aniversario. Yo me despido, nos dejo hasta la semana que viene y los dejo con s y m p t o m of the Universe. Hasta la vista, baby. He paid t h e p r i c e but why? w h y did he have to do? Still hurts me to this day. Am I s e l f i s h for feeling this way? I know he's an angel now. Together we'll be someday. I f e e l i t once again. It's o v e r w h e n RUN!、Hey. Hey. Them out. Give me that. You guys are fucking amazing, man. Now let's take you to the Burnt Offerings album. Do you guys want to journey through hell with us? Do you want to walk through the nine planes of hell? This one is called Dante's Inferno.